Bueno, aquí estamos en este encuentro de verano con la urgencia, por supuesto, lo decíamos recién, las novedades de último momento que están allanando en diferentes lugares. Estamos en comunicación con el Lonco de la comunidad Pijamahuiza, con Mauro Millán,、eh, Mari Mari Lamien. Mari Mari, supongo Lamien, me encuentro en este momento en Rawson. Eh, finalizando este foro traún y gigante que atravesó más de 800 kilómetros desde las cordilleras de las nacientes de Chubut hasta su desembocadura, con testimonios muy difíciles de, de narrar、eh, en, en, en breves palabras, pero básicamente es, es, es, esto lo vuelve a ratificar, a comprobar cómo. El poder político, empresarial, judicial, están actuando para que、eh, prácticamente gran parte de, de la masa de, este, de esta provincia, y que seguramente otras provincias están viviendo lo mismo, e s t á quedando en manos de privados, de empresas extranjeras, de Qatar, de Emiratos Árabes, de Italia. Bueno, esa es la soberanía que se plantea permanentemente estos bufones del poder, ¿no? l ley,、vale, lo escuchamos, eh, claro. Eh. Y a esto le voy a agregar que hoy. Que, que, que, en, en este preciso momento hay varios a l l a r a m i e n t o s ...es la consecuencia de haber decretado una expresión prácticamente inexistente como la RAM,、eh, como organización terrorista, sabemos que lo que están haciendo es、eh, refripar、eh, eh, viejas este, informaciones. Y las consecuencias las paga la gente que está、eh, en los territorios. Están allanando los cañú, están allanando la radio m a p u z o que estuvo de Leín, están allanando、eh, casas de Putey y p u l a m b i é n en, en las ciudades, están allanando los Catrimán, allanaron a Huelpán. Bueno, esto está pasando ahora, en este momento, y es a partir de ese decreto del de gobierno de, de Miley, encabezado eh, por eh, el, el, el Ministerio de Seguridad por Patricia b u r i c de decretar、eh, como asociación terrorista、eh, al, a, a, un, insisto, a una expresión prácticamente in in inexistente、eh, y de consecuencia la pagamos、eh, la, las comunidades. Lo que Primero lo que debo decir es, me, me llama la atención cómo、eh, los organismos de derechos humanos, los partidos políticos que están a la izquierda de este, de este personaje no se expresaron frente a eso.、Eh, se avecina un momento muy. Es difícil, muy tremendo para este país, porque comienzan con este proceso, digamos, de declarar, eh, hacer, eh, decretar eh, terrorismo donde no hay, y comienza una cacería de brujas, comienzan los allanamientos, van a comenzar ya las persecuciones este, bien direccionadas a, las, a, a los militantes、eh, políticos, a, en este caso a quienes.、Eh, llevamos adelante un proceso de lucha de, de toda la vida como e s e l pueblo mapuche mapuche te huelte bueno eso está pasando ahora en este momento、eh, están liberando órdenes de a l l a n a m i e n t o en la comisera lo está haciendo un tal juez p r i a d o、eh, junto con, un,、eh, un juez, eh, con el juez,、eh, con el fiscal perdón, Cavallo, o caballo、uh -huh. la cuestión es que、eh, esto está pasando en ese t momento、eh, ahora en breve me voy a dirigir me encuentro en Rawson me voy a ir a, a interpelar Si es que encuentro a alguien、eh, para que dé explicaciones del por qué está pasando esto,、eh, por qué se e n a ñ a n tanto con el pueblo mapuche, por qué han inventado este r e u n i o interno para tapar no solo su ineficiencia sospechosa para p a g a r incendios, porque como todo el mundo sabe, en la Cordillera y fundamentalmente entre Chubut y, y el Río Negro, es prácticamente la, la sociedad civil que está enfrentando este incendio, con algunos b r i g a d i s t a s mal pagos. Eh, son eh, malos equipos, con cero posibilidades de contar con alta tecnología para combatir el fuego, pero sin embargo sí,、eh, le direccionan todos los recursos a Bill p o r a b e r para la persecución política. f e Leila Miem. Eh, seguramente tendremos más novedades en el transcurso de la mañana. Vamos a estar atentos, atentas, lo liberamos para que usted pueda también、eh, continuar con todas estas gestiones. Y, y bueno, quedamos aquí al pendiente, Lamien,、eh, eh, buscando la posibilidad de poder informar.、Eh, y, y bueno, que, que esperemos que, que, que, bueno, que, que no suceda, que, que basta de allanamientos y de persecución a nuestro pueblo. Así es, eso t、eh, merece. Eh... una reflexión de, de toda la sociedad porque ya es momento de decir bueno da, basta basta que nos sigan armando un relato un relato que gira en torno a lo económico lo económico que gira en torno al beneficio digamos de un, de un minoritario sector que es el sector empresarial a ver yo le pregunto a la audiencia a la gente que, que la b u r a que se levanta todos los días en, en madrugada y se acuesta a la noche ¿Cuánto、eh, ha cambiado la vida a partir de estas medidas económicas tomadas por este bufón que lo único que está haciendo es tratar de sumergir no solo en la pobreza, en la tristeza, a una sociedad que lucha, a una sociedad que siempre está esperanzada? ¿no? Eh, bueno, eso quisiera saber, ¿cuánto ha cambiado la vida de las personas? Sí, lo que ha cambiado es el trato del estado de terror eh, eh, con el resto de la sociedad civil, que incluye también. Eh, Al todo el mapuche, mapuche te vuelve, p e t o ahí es víctima de esa persecución. La, miem, la última, me, la que me, sí, sí, lo que están buscando puntualmente, según ellos, y esto de, de, de las órdenes de allanamiento, es gente que cómplice o gente que haya incendiarios, ¿no? O sea, gente que, que... No, no, no, está, no está quedando claro porque lo que están、eh, allanando están secuestrando teléfono, s、ah. están secuestrando, están haciendo una puesta en escena increíble. i n v o、eh, l u c r a n d o gente absolutamente inocente, gente que inclusive en, en, en, en, en incendios anteriores han combatido el incendio, se han organizado, como e l Los c a ñ ó recuerdo que hace un par de años se fue, se viajó, se combatió el incendio porque veíamos que no había capacidad de parte del Estado provincial, nacional, para enfrentar esa t situación. Hoy vemos que eso、eh, se agudizó. Bueno, así estamos, es muy difícil, una situación muy difícil, muy compleja. Ojalá que, que surja más que información para que podamos compartir. Bueno, me voy a retirar. Les mando un abrazo y ojalá que b u e no、bueno, que no haya detención ni, ni gente herida. Es tremendo lo que está pasando en Suecia. El lonco Mauro Millán de la comunidad Pillamahuiza,、eh, allí contándonos lo que está sucediendo ahí en este momento, ¿no? en, estos, en este mismo momento, están.